lo que se ha determinado anoche se ha sido de la siguiente manera se va a armar una comisión ya de dos miembros de sus juntas escolares a nivel de todo el distrito de Montero donde este, haremos una representación una comisión masiva se puede decir que nos vamos a dirigir a la departamental a exigir lo siguiente el tema ITEM ...que es necesario para nosotros, para todos los, los establecimientos educativos del Distrito Montero. Ya el tema ítem. Otro punto. Desconocimiento total a la Presidenta de Juntas de Padres de Familia del, del Departamento de Santa Cruz, la señora Miriam. Que ella como Presidenta de, de Departamental debería repartir los ítems en forma, en forma consensuada con todos los distritos es muy lamentable la actitud, el accionar que haya tomado la señora de, de, departamental, de no llamarnos a los presidentes de distrito de todo Santa Cruz y poder decir compañeros tantos ítems van a para Santa Cruz y, y, y pues repartámonos la torta en forma equitativa entonces ese es el malestar que sentimos que también sintieron la, las bases de anoche otro, desconocimiento y el repudio al acto discriminatorio del funcionario subdirector departamental de educación regular donde la comisión de, de educación que hemos ido allá para el tema loem nos han tratado como diciéndonos ustedes compañeros esperen no esperen hasta que a nosotros le dé la gana se podía decir es muy lamentable esa situación por eso que también vamos a, a tomar este medidas drásticas para que estos funcionarios sepan tratar a los dirigentes que venimos no venimos por visitarlo por por este por pedirle limosna venimos para que ellos no nos den lo que por derecho nos corresponde y, y deben nosotros recibirnos de buena manera e invitarnos a su sala y escuchar nuestra propuesta no es decir no esperen no y que y cuando tengamos tiempo lo vamos a atender yo creo compañero que ese es un acto discriminatorio porque nosotros nos tratamos de, de montero hacia santa cruz y para que nos den esa respuesta y Eso estamos en desacuerdo.